Hola, un saludo especial nuevamente en el podcast de Astrología Así de Hoy con una invitada muy especial y con un invitado también recurrente que ya pues es eh, miembro y, y, par, y, y... ¿Cómo se dice? ¿Miembro? Sí, activo y partícipe de este espacio que es Diego. Te saludemos primero a Diego. Hola Diego, ¿cómo vas? Jairo, ¿qué tal? Buen día. Ok, y pues nuestra invitada es una persona que ya... nos ha acompañado en varios cursos, en varios espacios virtuales, desde el comienzo, si mal no recuerdo, del primer curso que dictamos en octubre, nos acompaña, y ha sido pues alumna y actualmente pues nos está acompañando en otro en otro plan, y es muy posible que hacia futuro eh, nos acompañe en otro espacio, y esta persona es Marcela, hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Jairo, hola Diego, muy buenos días. Pues, Qué rico tenerte, desde hacía tiempo estábamos, que agendábamos un, un espacio contigo, y afortunadamente hoy lo pudimos lograr. Marcela, les comparto, es de profesión médico, especializada, ¿médico cirujano, creo que sí. Ah, sí, ese es el término general, médico cirujano. Ok, y tu especialización o área de trabajo es psiquiatría. Ajá, exactamente. Ok, eh, entonces ha sido bastante interesante contar con el apoyo de Marcela en... en diferentes espacios, especialmente el curso astromedicina que dictamos 2009, creo a comienzos de 2009 eh, o a mediados, ya, ya no recuerdo muy bien, que fue un curso que tuvo el apoyo fue un, un curso enfocado a diagnóstico en, en astrología pero con el apoyo de la parte teórica en medicina y pues Marcela fue quien nos hizo ese, ese apoyo, y en las últimas semanas pues hemos venido desarrollando talleres de práctica, de lectura, de constatación como para enfocar cómo debe ser una consultoría astrológica bajo un, un enfoque muy particular que es el de Diego, es una, una propuesta que se hace y nos hemos encontrado con, con unos casos interesantes desde el punto de vista médico, tanto así que fue el último caso que, que tuvimos el viernes anterior que fue un caso muy interesante, muy enriquecedor de, de una mujer que pues eh, compartió amablemente fue, compartió su historia con nosotros y pues nos ayudó a enriquecer bastante entonces fue una, una sesión bien interesante desde el punto de vista astrológico de diagnóstico y desde el punto de vista de la medicina ¿no? cómo se pueden constatar estas, estas tesis pero más que constatar es la, la utilidad real y práctica que tiene un manejo óptimo y profesional diríamos de la astrología Marce, cuéntanos un poquito tu, tu experiencia. Ahorita extra micrófono nos, nos alcanzaste a compartir unas cosas eh, de la astrología llevada a tu a tu área profesional. Uh -huh, claro que sí. <coughs> pues básicamente yo llego a la astrología en un momento en que de alguna manera yo estaba esperando como una herramienta que me permitiera poder ser un poco más objetiva y como llevar las cosas con mayor claridad. solamente tener un paciente en psiquiatría, digamos, hace que tú necesites estar mucho, y eh, muy empático y muy en contacto con él. Entonces yo decía, debe existir alguna herramienta que me permita eh, ir un poco más rápido, pero además objetivizar lo que le está sucediendo al paciente. Me encontré entonces, gracias a un acontecimiento más personal que otra cosa, Con la posibilidad de empezar a ver la astrología como una herramienta diagnóstica y eso y pues ya es hace cinco años entonces eh, te conozco digamos te conozco a ti eh, mientras estoy haciendo un curso de astrología básica y compro el software inicialmente eh, y lo que empiezo a hacer es que con todos los pacientes que llegaban a consulta pues abría su carta natal. y pues inicialmente era más constatación, yo me empecé a encontrar que todo lo que veía eh, y que empezaba a ver ya como parte clínica con mis pacientes lo podía empezar a entender dentro de, mi, dentro de la carta natal y en la medida en que fui formándome en astrología pues cada vez me, me llamaba mucho la, mucho más la atención y me hacía eso que yo quería la, la astrología y es que me acercaba de una forma más objetiva a lo que yo quería con mi paciente es algo así como cuando tú tienes un paciente que te llega y que clínicamente uno ve que tiene una infección de vías urinarias, entonces uno dice voy a tomar un parcial de orina voy a mirar un oro, urocultivo para realmente hacer un diagnóstico más veraz, de tal manera que el tratamiento sea más exacto, pues es más o menos algo así lo que me pasa a mí cada vez que estoy con la astrología y con mis pacientes, entonces estos últimos cinco años han sido iniciativas. thực ra de constatación y lógicamente la medida que me he podido formar más y con el curso de Diego y con Cecilia, pues ya en este momento va más allá, digamos, del diagnóstico que era lo que tú decías ahorita al principio del podcast y es que no solamente es, hacemos un diagnóstico sino que ya la posibilidad de llevar un, un tratamiento más claro y efectivo con ese paciente individual, pues es una cosa que está sucediendo. Entonces, por eso me gusta muchísimo la astrología, digamos, ya en mi profesión. Y, y tú con tus pacientes, o sea, el paciente llega buscando a ti a, a, para una, una consulta o una asesoría desde el punto de vista psiquiátrico. Exactamente. Eh, tú en algún momento compartes que, que haces un diagnóstico de perfil basado en astrología, le compartes a tus pacientes eso o, o lo haces... Claro, claro, claro. Eh, la gran mayoría de mis pacientes llegan de esa manera para como consulta psiquiátrica y pues digamos es importante aquí aclarar que digamos no es el tabú del, y el, el estigma del paciente que llega que está muy enfermo y en depresión. Es, no, mucha gente ahora está buscando desde la psiquiatría un proceso de autoconocimiento Entonces eso ya también es otra cosa diferente, entonces el paciente llega básicamente para consulta psiquiátrica y con todo, siempre les cuento en lo que yo trabajo, pues además de mi formación como médica y especialista en, en psiquiatría, yo he tenido la oportunidad de formarme en otras terapéuticas alternativas, entonces yo hice homeopatía en la Universidad Nacional, trabajo con esencias florales, trabajo con... poliedros que es geometría sagrada y pues digamos la última herramienta ha sido la astrología. Entonces todos mis pacientes conocen la manera como trabajo, es muy importante porque eh, pues yo les cuento siempre para mí la medicina es toda es valiosa, es muy importante sí poder acercarme y junto con el paciente mirar cuál es la opción mejor para cada uno. que eso es otra cosa que nos ayuda la carta natal del paciente. y Entonces, cuando tú ves exactamente sus casas y como un poco el conflicto, sabemos exactamente hacia dónde se puede dirigir. Entonces, el paciente llega de pronto sin conocer exactamente, no todos, hay algunos que sí, pero, y digamos que han sido remitidos, pero algunos que no conocen y todos los pacientes se quedan y se convierte en una herramienta fabulosa de autoconocimiento, de diagnóstico y tratamiento. ok. Mi querido Diego, ¿quieres preguntar, aportar algo? No, no, yo estoy escuchando atentamente a Marcela, me parece muy interesante lo que nos, lo que nos dice. Y esa última parte que dijo que, que habitualmente sí existe o suele existir el estigma de que el que va al psiquiatra es porque ya está desahuciado, pues ya está perdido en lo psicológico, mucho que está loco. Pero es muy interesante lo que ella nos plantea, ¿no? Que... Que o, normalmente la psiquiatría es para una persona que no, normalmente pues tiene sus conflictos y que tratando de clarificarse a través de ellos, pues, pues, pues busca una eh, encuentra una posibilidad de autorreconocimiento, ¿no? Yo tengo ahí una, una pregunta, y me acabo de surgir precisamente de eso, Marce. ¿Cuál es la diferencia entre psiquiatría y psicología? Sí, pues yo, claro. de hecho, yo, de hecho, la conozco un poco porque yo trabajo con psicólogos, pero, pero tú desde el punto de vista médico. y tu experiencia, ¿qué nos puedes así compartir? Claro, es, eh, básicamente los psiquiatras nos hemos formado inicialmente como médicos, entonces, eh, pues es toda la carrera más más ya la especialización que es básicamente en salud mental. Entonces nosotros nos formamos mucho en clínica y básicamente estamos con pacientes todo el tiempo. Lógicamente la psiquiatría pues tiene otras ramas, pero el psicólogo tiene una formación, puede tener una formación profesional de pregrado y está enfocado solo en salud mental. Digamos que la ventaja que tenemos siendo médicos es que el, el paciente que llega eh, a su consulta por su salud mental, pues en el caso mío que yo trabajo de manera integral, pues no solamente es su salud mental, sino entendiendo, y la misma carta natal nos ayuda muchísimo cómo, todo el resto de aspectos biológicos, psicológicos y sociales están dentro de todo su proceso de salud y enfermedad. Entonces eso es, eso ya es una formación, fíjate que si uno contara más o menos serían 10 años por lo menos de estudio para poder hacer la especialización en salud mental. Uh -huh. Ok. Sí, y, y también pues la psicología tiene áreas áreas más eh, precisas y enfocadas de, de, de acción. Y, Y realmente, pues, en lo que es salud mental, tengo entendido que el psicólogo es el psicólogo clínico, que es una especialización también, y la neuropsicología enfocada a eso. Y llega un momento en que los dos trabajan muy de la llave, el psicólogo clínico y el psiquiatra, pues he conocido casos bien interesantes, eh, y hay ciertos casitos, ya de pronto ahorita hablamos más adelante de eso, eh, que requieren medicación, y ahí es un, un, un punto en que el psicólogo no, pues la ética del psicólogo no permite medicar, Eh, cuando es alópata, ¿no?, medicina eh, alop eh, convencional, alopática, eh, y ahí ya se remite al, al psiquiatra, o pues ya hay casos de salud mental que implican ya un manejo, que es lo que conocemos normalmente la psiquiatría. Bueno, tú ahorita, ¿sí lo está bien? ¿Sí, ¿Sí estoy bien? <ríe> sí, exactamente, o sea, los como médicos, entonces nosotros hacemos formulación, El, el psicólogo no. Y lo que tú dices, pues en medicina alópata, medicina tradicional, básicamente. Claro, hay otras formaciones en las que otras terapéuticas como todos que pueden formarse y hacer formulación, pero en la medicina alopática eh, tradicional solamente los médicos podemos hacer la formulación. Okay. Bueno, yo quisiera hacerle una, una pregunta a Marcela. Dentro de esto que tú has desarrollado profesionalmente, ¿cuál ha sido el número o la cantidad de casos, digamos, de pacientes graves o severos dentro de sus problemáticas, psicosis fuertes, esquizofrenias o así llamadas esquizofrenias o casos complejos? El número, la verdad, no podría responderte esa pregunta. Lo que sí te puedo decir es que la gran mayoría de los pacientes que a mí me llegan Eh, son y como además eso es lo que está pasando, digamos, en Colombia en términos de números y de enfermedad, la gran mayoría de pacientes actualmente tienen o un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, pero sí, durante mi práctica, pues, eh, tengo pacientes con, con esquizofrenia o con trastorno afectivo bipolar especialmente, pero son los menos que todo el resto de trastornos especialmente de ansiedad. Eso es lo que tú vas a encontrar en cualquier literatura como, como lo más importante, digamos, aunque en los últimos años, esto es en el estudio de Colombia del, del año de 2003, los trastornos de ansiedad eran los que primaban. Aparentemente ahora está el trastorno depresivo nuevamente está en, en primer lugar, porque a nivel mundial lo que tú ves es que el trastorno depresivo lo está. Y mis pacientes en su gran mayoría tienen esa, ese, digamos esos diagnósticos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro así? ¿Entre depresivo y de ansiedad? Mira, dentro de los... Para, para niños de 7 años, sí, sí, <ríe> somos sí. nosotros. Sí, sí, sí. Dentro de los trastornos de ansiedad estaría, digamos, el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias en general, el estrés postraumático, que es muy importante para nosotros acá, y donde predomina, como su nombre lo dice, la ansiedad como síntoma principal. Eh, de todos los trastornos depresivos... tú lo que encuentras es más una baja de energía, están aquí todos los episodios o leves o ya los trastornos depresivos recurrentes y digamos dentro del trastorno depresivo la gran dificultad es cuando ya el paciente está muy malito en eh, las ideas suicidas y, y este tipo de situaciones digamos más de, de minusvalía, tristeza, eh, incapacidad inclusive dentro de la parte física para moverse. Entonces, eso es lo que tú encuentras en general. Muchos de los síntomas depresivos son síntomas que se reflejan en el cuerpo y muchas personas ni siquiera saben que están deprimidas. Wow. Okay. Bueno, yo yo, yo yo lo pregunto porque eh, siempre los temas de casos, digamos, llamados, insisto, comillas, complejos. ¿Extremos? Desde el punto de, sí, desde el punto de vista astrológico, representan y comportan, digamos, un, un reto muy interesante frente a la identificación de los mismos. Sin embargo, pues más allá de eso, también quería compartirles el hecho de que eh, recientemente estuve por ahí en un cineforo en un, donde se planteó a propósito de un documental realizado por unos colombianos en Argentina. Me llamaba mucho la atención que ellos, bueno, viajan, se desplazan a Argentina y toman un hospital estatal ¿no? de psiquiatría donde pues se observa la problemática pues digamos de los de las personas allí recluidas y pues no es una problemática digamos muy muy muy diferente a la que tenemos en Colombia ¿no? digamos las mismas carencias económicas los mismos temas de corrupción bueno a veces las mismas eh, a, a, la, la misma ausencia digamos de asistencia del estado la despreocupación digamos la indiferencia a la cual están sometidas estas personas Sin embargo, lo llamativo del asunto era que dentro de ese ámbito surgía una iniciativa por parte de algunos artistas eh, y esa iniciativa consistía en que estos artistas promovían con ellos espacios creativos. Eh, esos espacios creativos eran musicales, teatrales, eh, bueno, incluía una alta gama de facetas artísticas. Lo interesante es que tras esa experiencia, pues muchos de estos... Eh, estas personas pues eh, evidenciaron unas digamos recuperaciones asombrosas en su tema de salud eh, y ya les comparto algo más digamos que uno en términos artísticos puede necesariamente encontrar que las personas muy sensitivas lo son ya llámese el caso Neptuno o llámese el caso Venus que son tradicionalmente planetas que en astrología nosotros atribuimos arquetípicamente la función artística Eh, esto es muy interesante y llamativo puesto, que buena parte, no diría todas, pero algunas de esas llamadas, eh, factores de desequilibrio tienen una dinámica muy neptuniana, o sea, en términos de desconexión, en términos de evasión. Y lo llamativo es que eh, buena parte del influjo artístico ejercía en ellos una recuperación muy asombrosa, al, al punto de que era como regresarles a ese estado de, de dignidad. Entonces... Eh, Yo no sé si tú has tenido, Marcela, de todos modos dentro de esa experiencia, la posibilidad de encontrar casos de recuperación, digamos, vía algo más o menos parecido a lo que yo te, te expongo acá, o quizá de pronto mediante la terapéutica tradicional o alternativa que tú manejas. Sí, sí, digámoslo más dentro de la, de la terapéutica alternativa. Eh, no puedo hablar de casos de curación como tal. O sea, cuando estamos hablando de, de situaciones... más complejas como estas que estamos digamos la esquizofrenia el trastorno afectivo bipolar pero lo que yo sí puedo contarles es que inclusive antes de, de llegar a astrología muchos de mis pacientes digamos yo si cuando uno hace eh, mira cuántas veces digamos un, un médico puede estar hospitalizando realmente la gran mayoría de las de los pacientes que tengo tienen menos recurrencia en hospitalizaciones y lo que yo he visto es que de todas maneras la herramienta se convierte eh, ya la astrología como en parte de su autoconocimiento y eh, utilizada específicamente en cada uno como para volver a encontrar esos caminos para que vuelvan a recuperarse. Lo que tú dices, mira, se han intentado muchísimas cosas, hay muchos pacientes utilizando arte, por ejemplo, eso es maravilloso, tengo pues en este momento algunos que lo hacen, y que realmente les ayudan en su estabilidad. Como recuperación completa, no, no lo he encontrado en casos, digamos, más severos como los que estamos hablando, pero lo que sí con seguridad puedo decir es que estabilizarse y poder continuar con la vida de una manera digna, de una manera que les permita sentirse útiles, eso sí pasa. Ok. Ahorita, ahorita está el micrófono, tú nos contabas, Que, que, que hoy ya tienes una um, un, un gran número de, de, de cartas en las cuales estás encontrando unos comunes denominadores que referido al tema Luna ¿Mm? eh, pero que de todos modos no es un condicionante porque ahí pues eso lo hemos visto en los diferentes cursos y en los diferentes talleres ca cada esquema cada mandala pues tiene es muy particular y entrar a generalizar pues es como el primer error que uno puede cometer en el momento de, de hacer interpretaciones, pero sí hay una tendencia a identificar una una una mayor incidencia en ciertos eh, componentes astrológicos, tú hacías referencia a las lunas en, en Pisces, en Aries, sí. eh, que de alguna forma te llamaban la atención, ¿no? Sí, sí, sí, y de hecho últimamente, y pues seguramente es porque... pues algo de, de, de, de mi energía hace que también lleguen los pacientes así, pero efectivamente sí. muchos pacientes con luna en piscis por su gran sensibilidad y lo que anotaba en este momento Diego, de pronto la tendencia o a evasión o inclusive pues eh, los pacientes que, que están utilizando eh, drogas o están con abuso de drogas psico, de, de psicoactivas, pues es más fácil que de pronto encuentren desde, desde su piscis esa posibilidad. Y el ariano, que pues no es un paciente, digamos, que se demora mucho, y especialmente en Luna análisis, pero que de pronto por su impulsividad e impaciencia se encuentra con situaciones difíciles. Entonces, yo no tengo una estadística grande, porque hasta ahora estoy trabajando un poco con la luna, pero sí son los que con mayor frecuencia por lo menos están llegando a mi consulta. Entonces eso es muy llamativo y muy bonito eh, porque quizás son las personas que pueden encontrar mayores dificultades en esta parte en su salud mental y que finalmente los día bueno tuvimos un pequeño una pequeña caída de mi conexión entonces eh, no quedó grabado lo que estábamos hablando con Marcela y me hacían referencia a que que era que iban a hablar mal de la luna en aries como el presente tiene luna en aries entonces dije no pues que queda al aire no tampoco no no puedo hacer parte de esa estadística no, pero, no puede ser no, pero aquí es importante aclarar que no que no por tener una luna en piscis o una luna en aries vamos a tener una dificultad en nuestra salud mental eso es eso debe ser sí. muy claro sin embargo Eh, digamos el pues el ariano es más impulsivo impaciente eh, con mayores dificultades de pronto y quizás esos inicios inicios no le permiten en algunos casos tener un proyecto de vida tan claro, porque hay muchas cosas para hacer, entonces ese puede ser el motivo de sí. consulta. La manera como yo respondo, eh, tengo dificultades, por ejemplo, con mis subalternos, por decir algo así, y el piscis pues que, que todo lo que tenemos en piscis hace que sea muy sensible, extremadamente emocional, y somos una cultura... que no acepta exactamente la expresión de las emociones. Entonces, mm. cuando uno ve a alguien triste o, o muy ansioso, como que realmente no no sabemos cómo manejarlo y el y usualmente la persona que tiene un componente grande en Pisces tiene dificultades bastante grandes y como su nombre lo dice, pues entra en crisis muchas veces. Entonces, quizá esa es la esa es la razón por la cual es más fácil que consulte. Ahora, ¿quién consulta más? Pues la, las mujeres. mujeres, mujeres. Bueno, aquí tengo una, una pregunta, Diego eh, Varias cositas Diego en alguna ocasión en, en una conversación que tuvimos Él me decía Que todos estamos enfermos ¿sí? De alguna forma Todos tenemos situaciones por sanar Y, y esa se me hizo una Una lectura interesante de, de que todos de alguna forma estamos En un proceso de sanación Eso llevaba a otras palabras, a otros contextos es lo pienso yo es trascender, es crecer, es autoconocimiento. no De hecho, viéndolo astrológicamente, todos tenemos situaciones a, a, a trabajar que son oposiciones, cuadraturas o aspectos en mala dignidad. Esa es como una primera reflexión que me gustaría que emplearas Diego. Y otra segunda, ya precisamente que estábamos hablando Luna en Aries, eh, me identifico totalmente con lo que Marcela dijo, mucho mucha celeridad, muchos proyectos, muchas ideas, eso es algo... que yo vivo día a día. Nuestro invitado de hace 15 días, eh, también una luna en Aries, eh, también hacía referencia a eso. Eh, somos No somos pacientes, eso yo lo he visto en muchos procesos eh, formales, académicos, eh, asumir por ejemplo procesos de, eh, de consultas. Yo, yo la verdad... Sí, no, no soy muy de, de tener la paciencia de esperar, ¿no? Y por ejemplo, a mí lo virtual me encanta porque me da esa opción. A veces cuando compro un curso virtu virtual, son 10, 5 sesiones, ¡pum! Ya tengo las 5, digo, las que me interesa, voy sacando, voy al, al, al, al ritmo mío. Astrológicamente, la luna en Aries, porque es neutra, Diego? O sea, porque hay esa connotación de pronto a que esa celeridad, lleve a, a situaciones que no son deseables o de mala administración del tiempo mala gerencia, no sé pero porque no hay una connotación negativa o al contrario es más lo positivo que lo negativo o, o su razón de ser neutra es por qué bueno eh, respondiendo a la primera pregunta eh, te referías al tema de la enfermedad yo en ese punto tengo un enfoque y es el enfoque de la psicología transpersonal o, o, el, o el origen de la psicología junguiana Para quienes todos tenemos un centro, un centro que, que es un poco nuestro, nuestra individualidad, nuestra esencia, el cual en esencia es sano, pero un poco en ciertas capas que son un poco más, eh, un poco más superficiales, pues el ser humano va creando dilemas, complejos, desequilibrios, inarmonías y de pronto emerge eso que se llama el ser enfermo, que es, no es otra cosa sino pronto el desequilibrio. Eh, de aceptación de muchas situaciones eh, crisis, tensiones entonces normalmente aparece la enfermedad como posibilidad de sanación cuando eso ocurra entonces la enfermedad en sí no es enfermedad sino es alternativa para sanar no solo sanar el síntoma sino sanar algo mucho más profundo que dormita en el ser humano sus miedos, sus represiones o en términos yunguianos sus o sea tratar de que esos componentes inconscientes digamos emerjan y salgan a la luz Por lo tanto, la astrología posibilita que en un individuo haya autorreconocimiento. Cuando eso surge, la persona empieza a aceptarse, empieza a trabajar conscientemente en muchas situaciones y por lo tanto tiene la posibilidad de equilibrarse eh, eh, de, de forma mucho más integral, lo cual quiere decir que no es que un individuo o una persona evite la crisis, sino al menos eh, comprender que cuando éstas se den, se manejan de manera mucho más inteligente, se manejan de forma mucho más adecuada y, por supuesto, se manejan de una forma más coherente. Entonces, eso sería lo primero. Entonces, la enfermedad, como lo hemos afirmado en los diferentes cursos de astromedicina, tiene muchísimos elementos. Tantos que pudiéramos afirmar algo, eh, hablando de pronto de patologías psiquiátricas, pues no es un solo referente al que hay que tener en cuenta. Por ejemplo... Son muy diferentes las dinámicas tipo luna, por ejemplo, las dinámicas tipo Saturno. Muchas veces los esquemas tipo Plutón trabajan ciertas obsesiones. La luna es recurrente, por ejemplo, a estados, ¿no es cierto?, de alteraciones emocionales. Y si uno evalúa cada planeta, trae consigo un factor que, ya específico, ya, ya, ya, ya analizado específicamente dentro de la carta natal, va a representar factores de tensión o de armonía, que por supuesto pueden desembocar. en las así llamadas enfermedades, o incluso en cuadros, llamémoslo comillas, psiquiátricos. Por lo tanto, toda esa integralidad la vamos a ver reflejada, por supuesto, en el esquema natal. Ahora, que muy probablemente Pisces y Neptuno reúne un poco toda la, la semblanza, y eso es algo que yo en un instante quisiera compartir con ustedes, porque sí, efectivamente nuestra cultura no ha sido una cultura que, que se haya... preguntado el por qué de pronto determinadas personas son más sensibles. Sí. Y en esa sensibilidad justamente eh, surgen las así llamadas de pronto ancestralmente lugares de retiro, por ejemplo los ashrams o los monasterios o los conventos, ¿no? Que no uno uno lo puede observar desde el plano religioso, pero también lo puede observar desde el plano o, trascendente. Digamos, para muchos era necesario aislar a individuos. que en su origen eran bastante, pero bastante sensibles, y que no tenían la capacidad de, de pronto, de estar muy ligados a este mundo, puesto que sus niveles de resistencia, digamos, en lo psicológico, su vulnerabil vulnerabilidad era mayor. Entonces, en la antigüedad se pensaba en individuos más sensibles. De allí que la Casa 12 sea recurrente pues, a lugares de encierro o a lugares de monasterio de interiorización. Entonces, ahí emerge nuevamente esa dinámica pisciana. Lo otro que podemos observar es que, pues con relación al tema de la luna en Aries, a eh, asignar, ¿no es cierto?, una dignidad especial, pues yo, yo dentro de todo lo que he leído y dentro de todas las observaciones que he podido recopilar al respecto, puedo encontrarme que si bien la luna es un factor demasiado importante en nuestra carta, lo es porque realmente representa ese mundo emocional, pero también representa mucho de nuestros hábitos mentales, hábitos mentales conscientes o inconscientes. De modo tal que la luna es un factor que, digamos, tiende a exteriorizar, a exteriorizar como hábito pautas y respuestas muy ancestrales, lo cual a la postre pues, puede ser un valor agregado en el sentido de que yo ya domino algo, pero también puede ser una conducta compulsiva o una conducta de hábito. Digamos, la palabra que puede distinguir a la luna es el hábito, aquello con lo que yo ya me he familiarizado, y que yo tiendo a evocar, a repetir, a reincidir sobre ese mismo comportamiento. Entonces, eh, digamos, hay una escuela que, por ejemplo, yo ah, observando o analizando los, los diversos comportamientos, eh, plantea o tiende a plantear que, por ejemplo, la luna en Virgo eh, tiene una función de, de, de caída, ¿no? O sea, asignando justamente una exaltación a Pisces. Sin embargo... Eh, yo me inclinaría a pensar que la luna en Virgo, en Virgo, y eso lo vamos a ver ahorita en nuestro curso de esotérica pues más que esa especie de, de, de, de detrimento es sencillamente es el enfatizar o el, o el hacer más compulsivo habitual el hecho del detalle, quizás en Aries pasa lo mismo, es hacer más eh, evidente y compulsivo el hecho de manifestar la celeridad de Aries, como por ejemplo quienes tenemos la luna en Acuario, hacemos más evidente y compulsivo la necesidad de estar informado de algo ¿Sí? Okay. Entonces, ¿Comprado dentro de ese hábito, de libros? de libros, por ejemplo, <ríe> y esa es una de mis obsesiones, es decir, yo, yo, yo necesito permanentemente estar informado. Y eso lo he hecho a veces de que no me lo lea todo, pues a ver que lo tengo ahí, <ríe> me genera una cierta tranquilidad. <ríe> ok. Marce, ¿tienes luna en Sagitario? Mi luna en Sagitario, sí. Okay, uh -huh. ok, ¿Qué nos dices de esa luna en Sagitario? Digo? Un hábito esa... de... ese es el hábito de la búsqueda ¿no? pero sobre todo encaminado a la, al sentido de fe que eso es algo muy importante para un luna de Sagitario el futuro se avecina como viaje o sea que ese viaje es por ejemplo el salir el emerger, pero también como viaje interno, entonces cuando se ve desde la óptica del viaje interno, por ejemplo para, para, el, para el buscador interno su filosofía constante, su camino algo en que creer, su sentido de fe no la creencia pisciana sino la seguridad que te da o que te genera la fe como sentido de mi campo de creencia, mi sentido espiritual, mi, mi búsqueda a lo personal para otros su compulsiones, es por ejemplo, mi sueño de viajar o sea ya de una forma externa ¿no? ok, super, super bueno, esto este es un ejercicio que hay que hacer eh, pero como lo hemos dicho muchas veces, el, el mandal astrológico son muchas más variables ¿no? y, y el hecho pues En el caso, por ejemplo, yo, Sol Capricornio, Luna Naris, nuestro invitado era un Sol en Escorpio, Luna Aries. Entonces hay, hay ciertos condicionamientos de esa gran eh, receta de cocina que hay que saber cocinar y preparar. Bueno, este, este podcast lo hicimos, o, o quise yo hacerlo, por, porque tuvimos una experiencia muy interesante el último viernes, que fue una invitada eh, a un taller. Nosotros normalmente lo que hacemos en los talleres es, eh, estamos invitando personas que no tienen conocimiento en astrología, y que están presentando alguna situación eh, específica en su vida. Lo hemos hecho un poco bajo perfil, las convocatorias, básicamente han sido conocidos de los alumnos que refieren el caso y lo que hacemos ya en el taller es hacer constatación de todo lo que hemos visto en los últimos dos años. Realmente es, es el, el gran aprendizaje y yo compartí en las mismas sesiones que lo que hemos aprendido estas últimas tres semanas pues, ha sido impresionante porque es llevar a la práctica todo aquello que en, en teoría uno ve muy bonito, lo entiende, pero ya llevado en personas, en situaciones reales, pues tiene un gran valor agregado. Y, y los últimos dos casos que hemos trabajado con Diego, con Cecilia lo que hemos venido, hemos venido haciendo es un taller de corrección de hora que también ha tenido un valor bien interesante, ya empezamos a, a desarrollar el famoso formulario de Cecilia, que, que ayuda a la, a la, a la implementación de la corrección de hora, y con, con ella haremos un podcast más adelante. Eh, pero con Diego lo que hemos hecho es eh, casos puntuales. Tuvimos un, un primer invitado que desarrollamos en dos sesiones eh, con unas características bien, bien interesantes. Y el último viernes, eh, una mujer que también tiene una situación que a mí en lo personal me, me llamó bastante la atención porque es cómo una situación específica a nivel salud puede condicionar tanto, tanto estrés, por así decirlo, y tanta ansiedad... En, En el en el logro normal de, de la vida pues las personas que de pronto no tenemos eh esas situaciones eh de extremo no pues no le no damos el suficiente dimensión y valor por por precisamente porque no conocemos eso entonces fue una fue una experiencia muy interesante una una, una mujer que no ninguno conocíamos. Eh, fue muy sincera en, en su diagnóstico, rápidamente pues lo vamos a mencionar sin entrar en mucho detalle, es una crisis migrañal que se estaba presentando desde hace 10 años y que en los últimos meses pues ha tenido un, un pico máximo, pues que ha llevado a, a, a esta persona a tener ya comportamientos de, de adicción a analgésicos, si mal no recuerdo. Y, y ya haciendo el diagnóstico astrológico fue impresionante porque fue en 20 minutos, 30 minutos, identificar unos sucesos que eh, potencializaron esa esa situación y que actualmente desde el punto de vista astrológico pues están siendo recurrentes y se están manifestando. Entonces fue, fue muy enriquecedor y posteriormente pues el aporte de Marcela, que Marcela también nos acompañó, en cuanto a posibles sugerencias y, y caminos a desarrollar desde el punto de vista médico. Entonces Eso para nosotros es, es lo que nosotros estamos buscando, son, son aplicaciones reales, serias, prácticas y concretas de la astrología y siempre lo hemos dicho, en especial por ejemplo la, las personas que andan en el, en el medio como son eh, los médicos, los psicólogos, eh, eventualmente psiquiatras, no sé, médicos bioenergéticos, pueden encontrar en la astrología una herramienta súper súper útil para ayudar a esos procesos de, de sanación que todos los seres humanos estamos buscando, entonces fue impresionante, impresionante la verdad, eh, no sé Diego, Marcela, qué quieran comentar respecto a eso. Sí Jairo, es que con, con esta herramienta se facilita el proceso muchísimo más, es como eh, lo que hemos dicho varias veces, es casi que llegar directamente al inconsciente, y hay una cosa que me parece maravillosa y es que precisamente por la integralidad de la carta, tú puedes ver todos los componentes que están haciendo que pueda generarse ese síntoma específicamente. Entonces, eh, casi siempre como que uno va hacia lo unicausal, entonces esto es lo que me está generando la migraña, por eso es que tengo que tomar estos medicamentos y por eso es que tengo que llevar una vida de esta manera. Pero cuando tú vas a la carta, te das cuenta que son muchos más factores eh, que están influyendo sobre el proceso de salud y enfermedad. Entonces, el, el, el que puedas verlo de manera tan rápida, hace también que el tratamiento sea mucho más efectivo y, y, y más rápido. A mí algo, perdón Diego, antes de que... Algo que me llamó poderosamente la atención fue una afirmación que Diego hizo, y que Marcela refutó que... la terapia funcional, ¿sí? eh, haciendo referencia al tratamiento alópata convencional que busca es eh, atacar, pongo atacar entre comillas, son los síntomas, ¿no? Que que, que es lo que nosotros normalmente conocemos en, en medicina alópata. Eso eso me llamó poderosamente la atención ese término que utilizó Diego terapia funcional. Ahora sí te dejo Diego. <risa> ok, bueno, yo primero que todo no es que eh, yo desde, desde mi incursión a la astrología y posteriormente con los trabajos de Hammer y también con los de Dahlke y todos estos personajes que abondan en la psicología del individuo me he dado cuenta de algo, que, que caminos específicos de sanación no hay o sea, en últimas, el proceso de sanación, como lo dije hace un instante parte de que el individuo se reconozca y reequilibre re algo que parte desde lo interno, es decir, que, que la enfermedad se presenta como oportunidad o como riesgo en términos orientales. Es decir, la enfermedad es una oportunidad para sanar o reequilibrar algo que, que internamente no se ha logrado resolver y que, por supuesto, ha tenido que manifestarse a nivel corporal. Al referirme a terapia funcional, me he referido a cómo tradicionalmente se ha educado la medicina en Occidente, ¿no? Y es el hecho de que pues, lo único que hay que prestar atención es al síntoma y atacar el síntoma. Entonces, lastimosamente nuestra cultura, de hecho la cultura estatal frente al tema ha sido siempre, pues, eh, déme dígame cuáles son sus eh, problemas, sus inconvenientes, desde el punto de vista que está padeciendo y le mando esto para atacar el síntoma. Digamos que en ese sentido no, no, no, no es que yo tenga controversia frente al tema, el tema es que pues, si yo ataco solo el síntoma, pues estoy olvidando el origen. Entonces cuando uno olvida el origen, pues realmente no, no está en capacidad, digamos, de sanar, sino digamos por ahora es de calmar algo. ¿sí? Yo puedo, en términos generales, usar el analgésico, para citar el ejemplo de nuestra última invitada, y bueno, pues funcionalmente eso me sirve en el instante, yo no niego el valor ni la utilidad del mismo. Sin embargo, llegar a un proceso de sanación real requiere algo más profundo. Entonces es allí donde, sea la terapéutica que sea, pues en ocasiones lo que se debe llegar es al núcleo. En ese punto la astrología es exacta, ¿no? de poder identificar mediante los ciclos astrológicos qué situaciones se han desencadenado. Ciclos astrológicos que, por supuesto, representan al individuo, y es que la astrología concebida desde forma profesional es re recobrar su sentido de responsabilidad, o sea, hacer que el individuo primero centre en sí tanto sus posibilidades de enfermarse como sus posibilidades de sanarse, sabiendo e identificando, digamos, un poco la causa o el origen. Entonces, cuando yo llego al origen, la astrología me permite identificar eh, tales y tales situaciones han sido inductoras a esa situación, muchas de esas situaciones inductoras se escapan al grado de conciencia, otras son cosas demasiado ancestrales, pero sea como sea, digamos, siempre lo que se posibilita, inicialmente, desde la posición astrológica que yo manejo, es digamos, lleguemos a la causa. Si yo llego a la causa, ya en ese caso, pues yo sí soy partidario de que una persona, dependiendo de su perfil de carta, le puede ser muy útil la medicina alopática. Para otra persona, incluso, le es conveniente quizás ir a un grupo religioso, a, una, a un grupo de oración, porque para esa persona en su perfil, el sentido de fe estimulará, digamos, su sanación. Para otro, es de pronto una terapia práctica en el sentido de que haga un viaje, o... ¿sí? en otros casos indiscutiblemente se puede plantear la necesidad digamos de la medicina bioenergética y quizás yo hago un, un, un mayor énfasis en las terapias energéticas como la homeopatía y las esencias florales puesto que estas a diferencia de otras pues en la medida en que se, se tiene acercamiento con ellas pues permiten y posibilitan cambios muy profundos esos cambios profundos tienen que ver con el campo energético del ser humano ese campo energético es lo que hemos afirmado en ocasiones anteriores eh, su campo vital, ¿no es cierto? en la zona donde están los centros sutiles o llamados chakras en la zona del etérico, por ejemplo en esas áreas es donde, donde pues, necesariamente tiene que haber un reequilibrio y pues una de las grandes bondades que encuentro frente a la homeopatía y frente a las esencias es que te pueden trabajar capas más profundas y posibilitar, digamos, ese equilibrio entonces aquí el tema es cualquier camino puede ser bueno, terapéutico y útil en la medida en que al individuo eh, se le sitúe o se le lleve o se le posibilite ¿verdad? sanar la causa y el origen, porque si no sana esa parte o si la persona de por sí, porque también hay individuos que ya una vez reconocen eso, tampoco están en disposición de sanarse. O sea, hay individuos que saben que la enfermedad es una ventaja desde el punto de vista psicológico para manipular, por ejemplo, a otros. Entonces hay casos en los cuales una persona por más de que se le quiera ayudar pues no se va a sanar sencillamente es, ya la enfermedad ha sido como condicionamiento y guión eh, de vida pues el ejercicio ha sido parte de su naturaleza entonces llegar a ese tipo de pronto de pacientes también es dentro de la astrología decirle pues definitivamente ya no hay nadie a quien responsabilizar a quien echar la culpa sencillamente es asumir una parte de ti misma que pues ha estado en un desequilibrio En ese punto, la astrología, y lo mencionábamos en la labor astrológica, pues tampoco se trata de hacer un señalamiento moral, ¿no? Ni tornarse un inquisidor astrológico, como algunos también lo hacen a veces. Es decir, digamos, una de las grandes eh, ventajas de la astrología que la liga muy bien a la psicoterapia es eso, que si un astrólogo es profesional, eh, emite su concepto, da unas pautas, pero nunca va a emitir juicios de valor. Es decir, tú has sido esto, tú... Es decir, porque ese señalamiento, ese cuestionamiento puede... en un determinado paciente crear mecanismos de defensa o resistencia que lo que hace es justamente desarrollar un, un objetivo contrario al que se persigue que es sanar entonces si yo, no, si yo choco contra mi médico, contra mi terapeuta, con el astrólogo pues menos me voy a sanar o sea. entonces digamos la habilidad de la astrología es tratar de tener una visión lo más imparcial posible y objetiva y hacer que la misma persona sobre su propio camino, sobre sus propias herramientas sane, pero ese sanar insisto parte digamos de la autoconciencia. Entonces, digamos que, que en el eh, ahí sí podemos entender en qué contexto yo planteo la terapia sistemática o la terapia funcional, que es que es sostener que sí, yo puedo tomar el analgésico, pues si lo hago con conciencia es diferente a que si lo hago como una herramienta en donde pues de momento me va a sanar, pero posteriormente no. O donde de momento más bien voy a mejorar mi síntoma, pero que voy a seguir allí, allí enfermo, ¿no? Súper, súper, súper. Marce, ¿quieres aportar algo? Sí, perfectamente de acuerdo, y es que si, si no haces conciencia, definitivamente te vas a quedar esperando que eh, sea lo de afuera que te sane. Y entonces, esto es una cosa que es bien interesante en la astrología, y es que de pronto algunas personas pueden llegar, como es la influencia de los astros que están haciendo que yo esté enferma, y entonces está pasando mi Saturno, y, y en fin. Entonces, es lo de afuera lo que me genera a mí el... La enfermedad. Cuando, cuando ya el, la persona llega y trabaja de la manera como, como trabajamos nosotros con la astrología y es que nos permite ayudarla a entender o a ayudarnos a entender que es que es un proceso individual y que en la manera en que somos conscientes y buscamos alternativas que nos permitan sanar el proceso, pues la cosa va muchísimo mejor porque si no nos quedamos con el mismo síntoma toda la vida. Entonces es súper importante y muy interesante el que siempre tengamos claridad que la astrología como herramienta no es que lo otro nos está influyendo, sino que somos nosotros en nuestro propio proceso. ¡Wow! Me gustó eso. Menos mal quedó grabado. de adentro, no de afuera. Super, Totalmente super. claro. Y ese es el error de, de muchos astrólogos. quienes desresponsabilizan al individuo no, no te preocupes pues sencillamente eso fue una situación por algo externo no, a causa de que en eso no se diferencia mucho de cuando otros dicen no, es que fue la voluntad de Dios o como cuando otros dicen no, eso fue la brujería que te hicieron o sea, en, en últimas es el mismo concepto o sea, yo me estoy desresponsabilizando y estoy atribuyendo mi causa o mi situación a factores externos Y para el astrólogos se es, es susceptible a caer en el juego de que Sí, es el paso de Saturno, Marte, en fin es, sí. Pero en últimas es que Saturno y Marte es el individuo que estamos observando O sea, ¿qué, qué factores del Saturno de la persona no están emergiendo adecuadamente Cómo está trabajando esa persona su Marte A eso nos referimos con que la carta es un mandala Porque si bien el, el, el factor externo plantea un, un, un, un referente En últimas, ese referente hace parte de la psicología individual del individuo. Ay, ¿esto es tema de esotérica? Y de psicológica, ¿no? Eh, Marce, salud. Sí, sí, sí. Salud. Salud. Ok. Eh, no, súper, súper. Yo, yo pienso que cumplimos el objetivo de... Pues que quería, que era resaltar la importancia de esta herramienta es que es, para mí para mí la astrología es una herramienta muy buena y que como toda herramienta puede ser bien, mal o no ser utilizada de forma adecuada cuando esa herramienta es utilizada por personas que tienen una formación profesional, caso médicos psicólogos, eh, terapeutas pues de forma objetiva, como bien Marcela lo dijo al comienzo pues eh, su valor es super, super impresionante en el caso de los que no somos profesionales también es importantísima eh, normalmente, y eso lo nombramos en un podcast, cuando uno empieza a estudiar astrología o, o a ir avanzando poco a poco, uno a veces cae como en la en la, no sé se decirles de, de, de, de, de, de tentación o necesidad de asesorar o, o, o hacer consultoría con otros Eh, a mi modo de ver es una decisión muy personal pero que implica mucha responsabilidad, en el caso mío yo no lo hago, muchas personas me dicen que por qué no lo hago y la verdad no, mi perfil, mi, mi luna en aries no me da la paciencia para, para sentarme y no soy tan, tan minucioso pero, pero si sí hay muchos muchas personas, muchos estudiantes que uno conoce, muchas personas que involucradas en el medio que asumen esos, esos procesos y pues es válido en la medida que uno sea objetivo y se prepare ¿no? se prepare no solo con esta herramienta sino con otras herramientas